No me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Ya no sé si dejarte nos no me adiós y Juan Bardo susi Saba qué canción más bonita me has elegido para dar entrada a esta sección. Mira, traigo información de una persona que vivió las fiestas de Santana desde los 80 y antes también de los 80. Estaré hablando de mi compañero Javier Magaña, que curiosamente fue uno de los primeros grupos Bueno, orquestas que pisaron el escenario de la Plaza de los Fueros, porque fue a partir de los años 80 más o menos cuando empezaron a actuar las orquestas allí, en la Plaza Nueva. Uh -huh. Una de las primeras orquestas que fue New River, que seguro que muchísima gente se acuerda, estaba compuesta, como he dicho, por Javier Magaña. Cochan y Gerardo Martínez, hijos del desaparecido señor Tomás. Señor Tomás. Bueno, uh -huh. Gerardo también nos dejó tristemente. Javi Cornago, Pinocho y Angelito, que igual a ti, Paul, que eres muy joven, pues no te suena. Bueno, ya voy con de los Eso. 40, ¿eh? Bueno, bueno, bueno, bueno. Pero que muchísima gente de los que nos están oyendo segurísimo que se acuerdan de esta fenomenal orquesta de esta época. Mientras que me duele. Una cosa curiosa, fíjate, antes antes de los 80 se hacían actuaciones en las sociedades. Eh, se hacía en el Arenas, del Frontón y el Muscaria, que si no me equivoco tenía su sede en las protegidas, en las escuelas protegidas. Uh -huh, uh -huh. Traían artistas de primera línea de aquella época, Juan Pardo, que acabamos de escuchar, que estábamos todas loquitas, bueno, yo era pequeña aún, pero pero bueno, me parecía un hombre súper atractivo, que cantaba genial el dúo dinámico... Masiel, Ramoncín bueno, gente la verdad que en primera línea y orquestas fabulosas que traían también a las sociedades como eran Los Clan, Nueva Etapa Amanecer, Marabella estaba una orquesta buenísima catalana que era Llano Martín que bueno, yo, lo que te vuelvo a decir a nosotros igual no nos suena tanto pero en aquella época eran bueno, lo más, lo de, lo más, más, sí. lo más de lo más Mientras que me duele Y ahora, pues, a ver, ya casi estoy terminando, pero quiero contar dos anécdotas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Una que fue muy sonada, que seguro que el jabonero que se ha la vivió que estaría ahí en todo el fregado, seguro que sí. Cuando vino Ramoncín, que vino Ramoncín con su Rey del Pollo Frito, que yo creo que tendremos por ahí su canción, que a ver si hay tiempo a que no llegue a a por qué le hicieron lo que le hicieron. Y tenía un, es que tenía una letra un tanto ofensiva, un tanto escatológica. Y bueno, pues aquí a la gente de Tudela y de sus alrededores no les gustó mucho aquella letra. Y entonces, pues bueno, pues salió un poco escaldado. Eh, bueno, salió pues con productos de la tierra. Salió sí, con... sí, sí, salió con productos ¿Y de fue la tierra, tomates, lechugas huevos de las mejores gallinas y le tiraron de todo. El rey del pollo frito, o esa fue la canción sí, que sí. provocó la, la sí. reprimenda de los allí presentes. Sí, sí, es que lo, lo bueno y lo fuerte viene más adelante, que no lo vamos a poner para que no nos tilden bueno, de, de pollos oye, fritos. A ver si la, can, la canción <risas> es la canción, tampoco nos vamos a, no, no, no, a esconder. No. Sí, Pedro, tienes la palabra, tan fuerte como en la clase, me gusta. Ey, así la, la, la, la, la... Bueno, era así algo alusivo como el grupo que nos han felicitado antes del tirame del dedo que me pedo sí. Pues unas cosas así, pero aún peor <risa> Porque lo de los gases, pues oye, entra dentro de, de la vida cotidiana <risa> Pero vaya que si tenéis tiempo de oírla, escucharla hasta el final y os daréis cuenta porque le, le fue de todo Y otra otra de las anécdotas. Sí. El famoso cantante de aquellos tiempos también Phil Trin, que era cantante de los Pop Tops. Ajá. Pues mira, pues él se le ocurre mejor cosa, yo creo que era en el frontón, si me equivoco y alguien me quiere decir por si me estoy equivocando sí, de que, la información, eh. Eh, era en el frontón, salió a actuar, pues salió a actuar eh el ligerito de ropa en entaparrabos, tanga, algo así. Qué atrevido. Y bueno, pues que al público le debió parecer que tenía calor, ¿sabes? Pero lo vio así tan ligerito de ropa, pues que lo cogieron y que, pues, a la piscina que fue. A la piscina directa. Sí, ¿no? sí, ahí. Directo, directo, directo. Directo a la piscina. Sí, ¿eh? sí, sí, sí, sí. Desde luego lo cierto es que, que, que, que ha sido un antes y un después y que esos grupos que has nombrado, ¿no? Como Masiel, como sí, Juan Pardo, ves, sí, ¿no? Sí. Y que has, has dicho lo, la creen de la creen que, que llegaba a Tatuela. Así como también, eh, entrevistábamos hace poco al, al empresario de la, de la Plaza de Toros que nos decía, bueno, la Feria Taurina era la feria de las figuras, ¿no? Que, que pudieron venir aquí lo más granado de, de los toreos y que en este momento, bueno, pues que de eso busca, ¿no? De recuperarlo. Eh, eh, ¿Me querías decir alguna cosita más sobre... Sí, quería puntualizaros una favor, anécdota tus... también sí, rapidita. Sí. Eh, fíjate, Javier me contaba que antes las orquestas tenían que esperarse hasta que acababa la revoltosa porque no podía haber ningún cable por medio así como ahora las, las orquestas sí. pues abren su camión y montan su escenario y es una pasada sus técnicos, sus montadores pues antes se lo hacían ellos todo entonces tenían que esperar la, al último compás de la revoltosa para salir corriendo y preparar todo el equipo pasar los cables por el suelo que antes se pasaban los cables por el suelo entonces que son anécdotas que la verdad que es que se lo ocurraban ahora también ¿eh? se lo curraban un montón Y bueno, y decir que ahora se siguen trayendo muy buenos grupos, como dices. O sí. sea, han cambiado las formas, pero se traen muy buenos grupos. Se apuesta por lo de aquí, que a mí me parece genial. Viene, por ejemplo, viene Chuchín Ibáñez, que es un clásico de la Peña Beterri el día 27 por la mañana. Tenemos también al grupo lo, los... Perdón. Perdón, Nada, nada, no te preocupes, que a mí me ha gustado eso. A mí me gusta, de vez en cuando no me metas caña. <risa> Tenemos también a los mods que... Uno de los componentes también es familia de Gerardo Martínez, es su nieto. Sí. Y siguiendo la saga de artistas, por supuestísimo. Y viene también con X de baño, o sea, que, que no os podéis perder Tarán estas fiestas. Estarán el viernes fiestas. con X de baño también. Es. Bueno, pues eh, muchas gracias, fuerte aplauso para Chusi Chava. Muchas Shaba. gracias, felices fiestas.